Fat Poison is ¿Estás oyendo Radio Almenara? 106.7 de la FM. El en realidad no, no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Thank you. Buenas bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y de alrededores desde www.radialmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentirero. It's an atrocity In Palestina Too much hypocrisy This won't go crazy It's no fatality Come be the Come as a cono sane, each time it's straight, it's straight, it's straight, it's it's straight by the laws, it's straight, it's straight si estás al otro lado nos puedes escribir un correo electrónico a al elmentideroalmenara.gmail.com Llamarnos al número de teléfono 9-1-315-1112 O pasamos bien a esta etapa en el local de la calle Manalia número 35 Estamos en Facebook, en Twitter, nada malo, ¿eh? ¡Pipa <risa> Com a sac, dímalo. Com a sac, com a sac, bichó. Hoy, aparte de las sesiones habituales, vamos a tener una entrevista con una de las de integrantes de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda está celebrando esta semana la semana global contra la deuda y hablar un poco de qué consiste este movimiento. Social. Es un placer decir otra tarde más Buenas tardes, Cristian Zampini Buenas tardes, Miguel Muñoz Buenas tardes, Sergio Benítez Buenas tardes, Miguelón Y nadie más, porque no estamos... Siempre, a lo mejor, algún día digo buenas tardes otra persona Porque El Mentidero es un programa abierto Que siempre está abierto a colaboraciones Por ahora es El Mentidero Hardcore pero realmente los que estamos y ya está <risa> trino... No hay añadidos Batería, abajo y guitarra, ¿no? Lo de siempre Más o menos Oye, inventamos bueno... me una chuchería Pero bueno, estás estar degradando los secretos del mentidero, ¿no? Es que, que si de lo cómo digo... funciona, es un asunto interno es de la radio que, Es que si lo digo en directo, seguro que no me vas a decir que no <risa> Bueno, Diario El País, hemos comprado El País, esta siempre bien ver cómo anda el grupo Prisa Nuestros amigos Javier Moreno y Juan Luis cebrián siempre está bien, siempre está, está bien. bien Iba a comprar a la ah, BC, sí. lo reconozco también en directo, pero es que la portada era muy aburrida, y entonces... Digo, no sé, a veces lo compraremos cuando hay una portada ahí buena, bueno No puedes tenía. juzgar un libro por su tapa, ni un periódico por su portada, ¿qué dices? Últimamente sí, últimamente sí. Además, las portadas siempre son muy semioticables, con lo cual podemos darle más labor en esta sección de análisis loco de los medios de ayer a Sergio Benítez, que semiótico. A lo de darme más labor nunca me ha sonado bien. Bueno, el juez acumula más indicios para volver a imputar a la infanta. Es uno de los titulares de portada. Los duques usaron su empresa pantalla para gastos particulares creéis que veremos algún día a la infanta sentada ante un juez me parece que este sería lo cambia de guionista si le da más velocidad énfasis y dinámica a los cambios de sabes a, a los cambios y giros argumentales ¿o, o se está convirtiendo en un auténtico fiasco no será que en realidad estamos asistiendo a una verdadera historia de amor de lejos en la que un juez ama a la infanta y quiere quedar con ella la única manera que puede hacerlo es imputándola. Eh, pero sabe que es imposible. Yo creo que simplemente es un escándalo de corrupción más y que como está tan trillado el tema, pues tampoco le dan mucho énfasis a desarrollar la historia. Pues nada, aguafiestas. Bueno, otro de los titulares de portada, la nueva jefa de la Reserva Federal sitúa el empleo como gran objetivo. Obama apuesta por las políticas de estímulo de, con Janet Yellen. Pero a ver, la uh... jefa de la Reserva Federal lo que tiene que hacer es guardar el oro. No hablar de cosas, ¿no? Estados Unidos ya no tiene oro siquiera, tiene una máquina de billetes, y desde hace muchos, muchos, muchos muchos años, desde el 71. Sí, Pero ¿no? aparte de eso, eh, lo, lo interesante de todo esto es que, eh, por un lado, Obama quiere hacer sus planes de estímulo, su New Deal obamesco y todo eso, cuando tiene bloqueadas todas sus iniciativas políticas que propuso en su primera legislatura en un principio... Y mientras el Senado, con la mayoría republicana, le está bloqueando completamente los presupuestos del Estado, así que... Pobre no, no sé qué apuestas puede hacer este hombre. Bueno, eh, el único asunto en el que tenía el apoyo de los republicanos le llegó Moscú, como en tiempos pretéritos, y le dijo nana y él dijo, bueno, amigo, amigo, amigo, echémonos para atrás. Eso no, seguro que no se has sentado nada bien a los conservadores. Nada bien. Bueno, otro titular inquietante, la ultraderecha se apodera de la agenda política en Francia. ¡No! Y con Le Pen... Estoy convencido, y necesito decirlo, necesito decirlo, que las naciones europeas están en una carrera de fondo a ver quién hace el mayor ridículo intelectual. ¿Por? Porque si Italia sigue a lo suyo con sus berlusconismos, si España sigue a lo suyo con, con sus políticos mayoritarios, si Grecia, o sea, Alemania sigue a lo suyo, volviendo a dar una mayoría casi absoluta a la Merkel, Francia necesita hacer algo, así que le va a dar un 21% de votos al Front National, de, de extrema con derecha. Maril, con Marine Le Pen, que sale precisamente aquí en página 2. Se pone nervioso. Se pone nervioso, en, ¿no? o sea, pone nerviosa, en pues plan, sí, ¡Eh, que, eh, todo es que igual. Nos están quitando el protagonismo, no somos lo suficientemente absurdos como eh, para aparecer en portada. La gente ya no sabe ni quién es el presidente de nuestra República. Eh, la cosa es, la cosa es que he oído incluso a gente eh, defender la actitud de los franceses en este país diciendo, "Es que si no le plantas cara a la Unión Europea van a seguir avasallándote." ¿Y creéis de verdad? Hijos míos, que el Front National un, pa un partido antieuropeo, racista, xenófobo, que considera que África empieza en los Pirineos, va a venir bien a ninguna otra nación europea endeudada del sur. Eso es lo que canción? piensan, eso es lo que piensan de verdad, en qué mundo viven. Pero qué pasa, ¿que ¿van a estar preocupándose de lo que le pase a la gente del sur? Tú verás, en absoluto. Pues eso, Marine Le Pen, heredera del partido. No, no, pero digo no solo Marine Le Pen, sino cualquier francés. Hombre, va a votar, yo creo que siempre, siempre la gente va a votar para mejorar su situación más inmediata. Vendid me imagino que es el último resistente en Europa y es francés. Bueno, aquí el corresponsal del país en, el, en París Dice el Frente Nacional ya no es visto como un demonio Sino como alternativa real al bipartidismo Las noticias es que qué. tienen un corresponsal en París Veremos eh, Lampedusa, Buchea, Europa Habitantes de la isla donde naufragaron los inmigrantes Reciben al presidente de la Comisión Europea Y al primer ministro italiano con gritos de asesinos una auténtica Medusa. vergüenza. Pues es que no es para menos. Has parafraseado al Papa. Eh, sí. Solo, solo lo apunto, nada más. ¿eh? Tú, eh, como se volvió loco el Papa, que estaba ahí en su discurso y de repente se le llenó la boca, eh. Esto es una vergüenza, que le faltó decir. Esto es una Cuidado, cuidado, cuidado con Gregorio, solo lo digo. Cuidado con ese tío. O con ah. él o con los que van a por él. Ah, con los que van a poner también. atento Atentos a las noticias con lo que le pasa a ese hombre, porque puede ser noticias de acción y sucesos. El otro día leía un tuit muy gracioso que decía lo de que el Papa parezca de izquierda es lo mejor que le ha pasado al mundo desde que Obama parecía que era negro. Ya, Bueno, eh, Estados Unidos congela parte de la ayuda militar a Egipto por la represión. Sigue sí, Egipto coleando, no sí, no termina de resolverse nada. Ahí con su situación militar de estado de sitio y excepción, un estado en el que estuvieron desde 1981 con la dictadura de Mubarak, que lo mantuvo teóricamente temporalmente, pero mantuvo todo su, su mandato. Y ahora después de toda la revolución De la primavera árabe De la plaza de Tahir eh, Vuelven a ese mismo estado pues, eh, Va de camino a ser un estado fallido es, eh, No, va de camino a lo que siempre se dice De cuanto más cambian las cosas Más siguen siendo igual Bueno, el Papa, hablábamos de él, página 5, el Papa somete al Banco del Vaticano a una ley de control y transparencia. Atentos a este hombre lo que está haciendo. Eh, este tío cuidado. ha dicho, voy a ir donde les duele, al, al bolsillo, ¿no? Cuidado con él, cuidado con él, y cuidado también él, cuidado también él. No, pero es que ha dicho, voy a ir al bolsillo de, de esta gente. Pues mira, una cosa que no hacen nuestros propios presidentes, lo va a hacer el, el líder de una cosa de una, una secta religiosa. Má mágica y con poderes. La presidenta de Argentina sigue al mando del país Cristina Fernández de Kirchner Que está enferma ¿no? Y se ha retirado temporalmente De las funciones, como, como el rey ¿no? sí, sí. Más o menos. Está muy de moda, es lo que iba a decir vale. Está muy de moda que incluso el, la gente diga Yo me voy al hospital, pero desde allí gobierno, no os preocupéis bueno, Pero si ahora hay iPads Y ordenadores portátiles y de todo no Bueno, aquí hablan de la infanta Otra vez eh, La verdad es que el país está súper aburrido ya es Las que... dos cosas Uf, En general Eh, no voy a leer noticias. Bueno, sí, esta sí. Protesta feminista claro. en el Congreso a favor del aborto. Muy Todos bien. habéis visto la imagen 500 millones de veces, las activistas de Femen que con el torso desnudo e irrumpieron en el Congreso. Eh, aquí hay debate Más allá de la acción en sí Hay muchísimo de gente, debate en torno a esto Hay debate en torno a si, si La lucha feminista se puede defender Enseñando las tetas Así de claro, ¿no? Hay, hay, debate. hay muchísimo debate acerca de varios temas Uno es la reivindicación en sí El tema del aborto Sabemos que este país está muy dividido en torno a eso Porque hay gente que Se opone frontalmente Y de hecho están ocupando con mayoría absoluta El poder ...y hay gente que ve como una aberración... ...cómo se da un paso atrás en... ...en, en ese derecho... Eh, ...también hay debate en torno a la forma... ...de la reivindicación, ¿no?... ...las chicas de FEMEN reivindicando como siempre lo han hecho... ...y como se han hecho famosas internacionalmente reivindicando... ...y como han entrado en la cárcel en Rusia... ...y en Ucrania y en Túnez... ...por por hacer esto... ...y también hay un debate en torno a... Eh, ...si unas chicas extranjeras deben ser... ...las que vengan a reivindicar... ...al Congreso de los Diputados Españoles... Bueno, ...más allá de eso... Estoy un poco de acuerdo con esta última. La otra me parece evidente que... me parece muy bien, ¿no? si ese ha sido siempre la forma en que FEMEN se ha manifestado y además ha cogido mucho más simbolismo desde que les encerraron en Rusia, esa forma de protestar Ana, Así eh, que ¿por qué no hacerlo así? De hecho, y si saben que es un sistema de reivindicación que eh, funciona eh comunicacionalmente da adquiere relevancia y lo que hubiera gustado más que hubiera sido gente de aquí, ¿no? Porque son es lo que de, de verdad les afecta el tema, pues sí, ¿no? Al fin y al cabo Femenes internacionalista no comprende la diferencia entre un derecho que se está violando aquí o en la China popular. Mala idea no ha sido Bueno, ¿y los EREs qué? ¿Y los EREs qué? ¿Y los EREs? Los eres eh, no, aquí en mentidero eh, está vetado bueno, bueno, ¿Eh? bueno, Está vetado pasa, hablar de los EREs Que vienen las de FEMEN, pero ¿qué pasa con los EREs? Eh? Claro ¿qué Amigo, pasa ¿qué eres? pasa con los EREs? Eh, ¿eh? Que Madre no se mía. habla de los EREs, os sea, tengo dicho La juez Alaya y los sindicatos chocan sobre los EREs Las centrales rechazan las detenciones y las acuza... acusaciones de cobros ilegales Bueno, los sindicatos pues que... Que han dado dinero a unos y otros lo han cogido sí, Todo sí. falso salvo alguna cosa también, ¿no? Lo de los EREs o... Yo creo que va a ser al revés Yo que, Yo que sé Yo que sé No, sí que son unos liantes No os engañéis, son unos liantes todos Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, Promesas sin contrato en Alemania Esta historia que seguro también la habéis escuchado 128 jóvenes españoles, por sí. cierto La mayoría procedentes de Castilla-La Mancha Se quedan atrapados en la ciudad de Erfurt Atraídos por una oferta de trabajo Que los supuestos empleadores no han cumplido Pero ellos podían caminar Y abandonar la ciudad, ¿no? Eh, sí Bueno, vale Pues sí, seguramente. Pero esto me recuerda a los más abyectos años 50 La, la posguerra profunda ¿eh? No, sí, claro, se los llevan y con promesas Y al final y creo no que, que les, les decían que iban a tener hasta contrato indefinido Bueno, me resuena mucho la historia La verdad es que tenemos todos conocidos y amigos Que se han ido a Alemania y han descubierto que la meca era una caca Sí, que no es sobre todo lo que reluce Y que los contratos temporales resultan ser microjobs o no existir Así que bueno, ya está, avisados que dais Bueno, que no todo es Shangri-La y Alemania funciona también como os dicen. Sección economía, eh, el FMI alerta del riesgo bancario con la deuda de las empresas españolas. Hablaremos sobre esta deuda, ¿no? eh, Sobre qué es la deuda ilegítima que considera la plataforma, pero bueno, eh, el FMI no nos importa. El FMI a qué viene a decir nada. Bueno, aquí hay numeritos, aquí hay artículos de opinión, escribe, mira, escribe José Manuel García Margallo. Anda, mira. Dice Juntos por la abolición de la pena de muerte. Fíjate. Fíjate Se eh... moja ¿Juntos por la abolición de la pena de muerte, Margallo? ¿Se, se, se moja, se moja Se moja, se moja Pensaba que ese hombre no tenía tiempo para pensar en estas cosas Con el conflicto militar que está iniciando En Gibraltar En ¿no? Gibraltar Poco se habla de Gibraltar, ¿eh? Algo está pasando Bueno, debate sobre la ordenanza de convivencia, sección Madrid Lo que querían los vecinos, dice Comerciantes, residentes y entidades sociales Discrepan entre ellos sobre las multas de prostitución y mendicidad Pidieron desde Incauntar coches a un botellodromo Bueno, esto sabe que es un reportaje sobre lo que piensan distintas que entidades. La mayoría está ¿no? imposible, ¿eh? No puedes ni sentarte, yo te lo juro por mi vida. Esto... En la plaza abajo de mi casa he visto cómo le ponía una multa a unos chicos con una lata de cerveza. A lo mejor era de mendicidad la multa, o a lo mejor era de botellón, pero es que decían los chavales, pero si es que soy de aquí, le estaba diciendo, si es que me vengo aquí a sentar, a... soy de aquí, del barrio, está en mi calle. Y nada, y ¿te has comido la multa? Está imposible en Madrid. Otra a mí las... lo que me sorprende son las multas de 750 euros por mendicidad. Esta, sí. Esto es lo que iba a leer precisamente, Cristian. Estamos conectados mentalmente. Si nos ponen multas por pedir, nos están condenando a robar. La nueva ordenanza pretende sancionar a mendigos con hasta 750 euros. Es que es evidente, es evidente. Eh, bueno, no sé si os habéis enterado del asunto de Benidorm. Sí, que, sí, sí, sí, sí, es un canteo. Cuando en Madrid hacen una cosa, hay algún sitio de provincias en el que se redobla con más esfuerzo. En Benidorm... ya eh, un tiempo, ¿eh? Se va a detener a la gente o se la va a ofrecer ayuda. ¿En qué consiste la ayuda? En pagarle un billete de autobús para mandarle a otro sitio y si, sigue siendo pobre pero fuera de aquí, que nos espantas a los turistas. A ver, Literalmente. Es, es, es cierto, pero si estás empadronado te dejan ahí. Si no estás empadronado no, te echan de venidor, eh. No, aunque estés sí. empadronado, aunque estés empadronado, si estás en situación de infravivienda o no tienes vivienda o estás practicando la mendicidad, te mandan a Alicante que es donde dicen que tienen el el centro de refugio más cercano. Pues así, dicen, como los tenemos lejos y así no vemos el problema, ¿no? Claro. Qué puta vergüenza. Claro. Hoy ha habido un artículo del Independent Que decía que esta ordenanza de convivencia Le recordaba al franquismo De Independent, un periódico británico Esa a saber es ella? la marca España que estamos Ah, porque, no, no Pero yo recuerdo que la alcaldesa de esta ciudad Dijo delante de todas las autoridades internacionales Y del Comité Olímpico Internacional Que Madrid era fan madrid is ¿Fan, ¿Fan de qué? ¿Fan del franquismo? ¿Eh? <ríe> qué bueno Has hecho un juego de palabras Y ¿Eh? bueno, sección propiedades Para que te compres un pisete o un chalet cartelera y... ¿qué más? cartelera el, ¿Eh? cine, el cine español ¿eh? vais al cine español? sí y de hecho he visto hace poco La bruja de Zugarramundi la última película y me gustó mucho la última ¿Podemos película ¿podemos entrevistar a la heredad de la iglesia? ¿no? pues me gustaría porque bueno, me ha gustado la peli la última película que he visto en una sala de cine pagando una entrada ha sido una película minoritaria española de muy bien Cristian Zampini muy bien eh, ahí lo digo el y tema... no me gustó lo más mínimo también he de decirlo Tema serio. Madrid deja sin, Yo sé cuál es. Madrid deja sin mamografías preventivas a 30.000 mujeres. Este tema, pues, bueno, la, la región atribuye a dificultades administrativas el parón de 7 meses en el plan de detección precoz. Pues nada, siguen sí, los recortes en, todo lo, en todos los campos. En este caso también en, en las unido. personas que Recordes. pueden ser afectadas por cáncer. En parón de 7 meses cáncer. que para alguna gente va a significar la muerte. La muerte. Eh... Recortes no que se unen a un proceso eh, mal llevado, mal ejecutado, además de negativo en sí mismo como idea, que es la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, que produce estos estos resultados. Simplemente hay servicios que no se pueden llevar a cabo por falta de medios. Luego, cuando comience a haber catástrofes y negligencias en ámbito de salud, dirán que ha sido culpa de procesos administrativos y de, de, y de la herencia recibida, por supuesto. El Consejo de Europa, precisamente, advierta a España del impacto social de los recortes. Es otro titular. Seguramente España no sepa ni qué es el Consejo de Europa. Ya, pero... Eh, que... No es lo mismo el Consejo de Europa que el Consejo Europeo. Pues Podríamos sabemos. poner una musiquita y dar una lección ahora de entidades europeas. Pero... pero... Que pero... busquen en Internet, que para eso tienen Wikipedia. Bueno, luego hay aquí... Bueno, se están dando los Nobeles también pues ¿a quién a se lo van poco, a dar? A Putin. Hablaban de premio Nobel de la Paz a Vladimir Putin. ¿Ah, en serio? Sí. Ah, lo decía de coña. Creo que mañana. Creo que mañana Oye, tú, lo... mañana todos atentos que como se lo den a Putin... Hacemos especial del mentidero. Especial, especial mañana. del mentidero. Eh, Putin, el Madelman, con el Nobel. <risa> bueno, es, estoy pasando páginas que no leo nada interesante por aquí. Están llenas de letras. Llenas de, de, de letras. Los alimentos cobran vida en San Sebastián. ¿Cómo? Platos que respiran en el cierre de gastronómica. Ver, ¿Qué es esto? Yo me niego a comerme a un ser que todavía está vivo. Es decir, me como seres vivos cuando ya han sido eh, eh. Eh, procesados kármicamente y cocinados. Pero no me puedo comer a, a, a un bicho que me mira a los ojos. Es que, ¿Estamos locos o qué? Es qué puto pijo, ¿eh? ¿Quién? Cristian. Ah, vale. <risa> no le gusta la cocina moderna. Pero que está el bicho vivo ahí mirándote el pez coleando... No, pero... Que, y, y, y pensando... ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! Sección de deportes. Eh, titular gracioso en una entrevista de Sergio Busquets. Dice, ojalá fuera invisible. Es el titular. Pero entonces, ¿cómo ibas a, a hacer las caídas esas? Iban a pitar la, las faltas de las falsas, Sergio Busquets. Desde, desde aquí, desde El Mentidero, recomendamos a nuestro querido amigo Sergio burquet que eh, deje de ver películas como Mi Amigo el Fantasma antes de acudir a los partidos. Y yo le recomiendo que debo muchísima alejía y así se volverá invisible. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás seguro 100% de eso? Solo Sergio Busquets le funciona, ¿eh? Queridos oyentes. Bueno, eh, esto se, se ha acabado. Se ha acabado el periódico. ¡Qué breve! ¿Cuántas es que, páginas tiene el país hoy aburrido. en día? No 55. Sé. 55. Antes solía tener como mínimo 64. Ha perdido en cantidad, ha perdido en calidad. ¿Qué pasa con este país? ¿Qué pasa con el país? Antes ¿Nuestra? me dormía en la 22 y ahora me duermo en la 3. <risa> bueno, la actualidad, la actualidad de ayer. ¿Queréis comentar algún tema más que haya pasado hoy? cómo va? Eh, eh, eh, eh Como tenemos las noticias de ayer, ¿verdad? Claro, por eso. ¿Qué ha pasado hoy? hoy ah, yo, yo quería comentaros una cosa. Eh, a David Bravo, que estuvo la semana pasada telefónicamente, le han admitido a trámite una querella contra la comisión Sinde. Qué calladito se lo tenía el jueves pasado, ¿eh? Anda, porque no sabía. No sabía si se lo iban a conceder. Claro, sí que lo sabía. No, lo quería, sabía. no quería abrir el pico no. por si acaso no. luego no salía bien. Imagínate tú. Ya ves. Esas Así. cosas hay que andar con pies de plomo, sobre todo en asuntos legales. Nada, quería comentar eso. Pues me parece no estupendo. No tengo nada que comentar. Yo eh, quiero no. comentar que hay tambores de guerra con Gibraltar ante la ONU, en serio. Oye, ¿podríamos recuperar eh, una sección antigua que se llamaba el Departamento de Rumorología y Noticias No Contrastadas? Sí, es cierto. Podemos vale. hacerlo. Sí, ¿Podemos venga. Hacerlo? Lo hacemos. Un poquito de música y volvemos con Improcedente, inaceptable Tienes que dejar fluir y transmitir el mensaje. Ponme colado en tu sistema, estoy emitiendo. Cierra los ojos, luces fuera, emitiendo. Emitiendo. Emitiendo. Radio contrasta en el aire, emitiendo. Cierra los ojos, luces fuera. Estamos infiltrados dentro de su dial Manejando los controles, posiciones sin localizar Nunca nos pueden encontrar hechos no leen entre líneas y no saben dónde buscar Frecuencia abierta, libre conexión Difusión no censurada de información Mentiras, verdades, respuestas, amor oh, Hoy forman parte de la programación Estamos ocupando por esta estación, no nos callamos, trabajamos bajo presión, se acaba el tiempo, tira el cable, desconexión. Con el colado en tu sistema se oye midiendo. Cierra los ojos, luces. support condition <laughs> unex Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación, el top 5, los principales, improcedentes, inaceptables de la semana. No hay que negar que una escudería tiene el, el dominio absoluto del asunto, aunque hoy solo tiene dos presencias, dos presencias, pero participantes internacionales siguen pegando fuerte con su inversión exterior en el número 5 nos vamos a italia para conocer a un viejo amigo de inaceptable improcedente silvio berlusconi realizando estas declaraciones acerca de la junta decisiva de los tribunales no non ci vado perché abbiamo mandato una memoria che dice come non possiamo considerare questi giudici dei giudici imparziali ed obiettivi perché hanno espresso i il eh, loro pensiero eh, in maniera eh, diciamo pubblica e questo eh, in un organo che è eh, con una funzione giurisdizionale non si può fare, quindi abbiamo fatto ricorso alla Corte eh, eh, Europea perché sia invalidato quello che sarà il verdetto della giunta che sarà preso domani. No vamos a acudir a la junta, porque estos jueces ya tienen tomada una decisión que sabemos que va a ser negativa para nosotros. ¿Por qué será? A lo mejor porque sí que hemos cometido todos esos delitos que se nos achacan. Y hemos presentado un recurso ante el Tribunal Europeo cuando todavía no ha salido la sentencia. Este chico... Es decir, eh, él ya eh, recurre las sentencias eh, previamente. Por si, acaso, por si acaso, Previamente. Una figura jurídica muy italiana. Muy, muy berlusconiana. Es, en resumen, 20 años de Silvio Berlusconi. Presentar una moción... Recusatoria de algo que no se ha decidido todavía Volvemos a España Para encontrarnos en el número 4 A un canal de televisión en el cual Miguel Ángel Rodríguez, mar para los amigos Realizaba estas crípticas declaraciones Acerca de alguien que consume drogas Vamos a dejar aquí la, la polémica los... Como cocainómano eh... <risa> Que a saber por qué sigue ahí A ver a quién le pasa cocaína ojo, ojo, te te oye, perdón, perdón Miguel Ángel Eso sí tienes te... que aclararlo Yo lo estoy son, investigando eh... Pero, ¿Pero quién a qué te refieres? No, es que no puedes decirlo okay, aquí. no mano adentro. Yo sé... Es? Usted, no, eso no. es una acusación es grave, es muy grave pero, pero, La misma díelo. que me han a mí en esa cadena de televisión pues y estoy díelo, investigando díelo a ver que a quién sé le está pasando la coca. A mí estoy en esa cadena de televisión me han bueno, pues, hecho también unas muy buenas. Bueno, pues yo, yo, yo, yo digo que estoy investigando. Estoy investigando, estoy investigando porque, porque algo algo así me suena. Bueno, pues entonces no identifiques a nadie y no tendremos ninguna querella por medio. Así no te tendremos que atender a quién nos podemos creer. A demanda de... Yo conocí a este sí. señor, al señor Wyoming, que dice bueno, cualquier cosa no de sé. cualquier, de bueno, cualquier, de todo el mundo, arriba, hombre, y ya le han, le, han le han protegido los tribunales de decir barbaridades, infamias, insidias y calumnias arriba, y calumnia sobre mí, y montajes le diversos. Llega más arriba. Primer punto, mar ¿estás investigando a quién le pasa cocaína? ¿Cómo lo estás investigando, mar segundo bajo de campo. Pero, pero, pero escucha, eh, dice no dice que consume, ¿no? dice que pasa qué pasa ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es cocainómano, pero pasa. Pero o sea, pasa. tiene está tiene violando, mazo pasta, pero ahora sí necesita todavía menudear. Está está violando todas las reglas del precio del poder, por lo que parece. En segundo lugar, me parece fantástica la intervención de Germán Terz. A mí también me han llamado de todo. ¿Sí? Y él abre dice abiertamente Eh hablar de Wyoming, ¿verdad? Lo digo público por si acaso puede presentarte una demanda. Qué eh, gilipollas. ¿no? y él le poniendo paz. Eh, cuidado, cuidado, esto, cuidado, que... cuidado no, no, no, queremos una querella, no cre... Y dice Mar, y dice Mar. Aquí nos podemos crecer todos, ¿eh? Bueno, en la fiesta, ¿eh? La fiesta, hay que decir, sí, hay que decir que Miguel Ángel Rodríguez está desatado. Sí, no? Desatado, no hay no hay nadie al volante con Miguel Ángel Rodríguez. Y me encanta su, su última sentencia Más críptica aún Que de todas sus aseveraciones Acerca de un cocainómano De un canal de televisión Que es Que llega más arriba, hombre Que llega más arriba Conspiracionistas preparados para un nuevo mito ¿Y Con hace... el cocainómano Que llega más arriba El cocaíno hace... ¿Sí? ¿Eso okay? qué? El cocaíno El cocaíno Madre mía Volvemos al panorama internacional para irnos a los Estados Unidos donde John Boehner, el presidente de la Cámara de los Comunes, o sea, de los comunes que no estamos en Gran Bretaña, de la Cámara de los Representantes Norteamericanos se independizaron hace tres, doscientos y pico años. ¿Quién? Bueno. Eh, los norteamericanos, ah, vale. los comunes. <risa> Porque no son nada comunes. Ya no son nada comunes. Sobre todo John Boesner, que es capaz de apoyar un bombardeo a Siria, pero no salvar su propia economía estatal, aduciendo que los demócratas no han querido negociar. Qué curioso. El gobierno implanta unas normas, implanta unas ideas y un proyecto político. Ellos lo vetan y dicen, es que ellos no han querido negociar. Cuando se trata del tema de financiar nuestro gobierno, las casas han presentado cuatro billes. Four bills to fund our government and provide fairness to the American people under Obamacare. Each of those four bills was rejected by the United States Senate. Under the Constitution and our system of government, uh, we asked that they sit down and have a conversation with us uh, about funding the government, keeping it open, and providing fairness to the American people under Obamacare. They refused to do it. When it comes to the debt limit, uh, I agree with the President. Uh, we should pay our bills. Uh, I didn't come here to shut down a government. I certainly didn't come here to default on our debt. But when it comes to the debt limit, again, over the last uh, 40 years, 27 times the debt limit has been used to carry significant, significant policy changes that would, in fact, uh, reduce spending and put us on a saner fiscal path. What the President said today was, if there's unconditional surrender by Republicans, he'll sit down and talk to us. That's not the way our government works. Esa no es la forma en la que se gobierna en América. Si tú nos presentas ocho mociones y nos rechazas cuatro de nuestras propuestas de reforma... ...que básicamente tiran abajo todos tus proyectos como el Obamacare que es la sanidad pública medio pública realmente semi privatizada de pago o copago del estado a seguros privados de Estados Unidos. Me he perdido. ¿Es así? Eso se lo va a maquer, amigos. Eso se lo va a maquer. John Boehner considera que esa no es la forma de gobernar, la forma de gobernar real es cuando te opones a algo, revíentalo a base de bien y dejan suspensión de pagos tu propia patria, porque tú Eres un auténtico americano. ¡Palos en las ruedas! ¡Nos vamos otra vez a España, el número dos! Para acudir a este gobierno, no hay nadie al volante que no solo toma decisiones cuestionables, sino que ahora parece que quieren iniciar una nueva catástrofe ecológica como si de una película ecocatastrofista de los años 90 se tratase. Soria, ministro de Industria y... La responsabilidad limitada de la planta Castor en los terremotos. El Instituto... Geográfico Nacional y el Instituto Geológico Minero, más el resto de los expertos que están siendo consultados por parte del Gobierno, aseguran que el riesgo de movimientos sísmicos relevantes es un riesgo limitado. Eso es lo que nos transmiten los expertos ...que hemos consultado y que consultamos conjunta, eh, continuamente sobre la materia. El riesgo de movimientos sísmicos relevantes es un riesgo limitado. El riesgo de movimientos sísmicos relevantes es limitado. ¿Limitado a qué, Soria? Ya ha habido dos terremotos de 4,1 y 4... ¿Qué más quieres? ¿A qué quieres limitarte? Quiero recordarles, queridos oyentes, que hay dos centrales nucleares operativas y bastante obsoletas enfrente, justo enfrente de la planta Castor, donde han tenido lugar los terremotos. ¿Estás alarmando a la población? Estoy alarmando a la población innecesariamente, innecesariamente, dos terremotos. Dos terremotos en una zona no sísmica en una semana. Planta Castor. Me eh, eh, da miedo, ¿eh? <risa> On. No sé, si estáis por la costa, veniros al interior. <risa> venirse, venirse. Eh, venirse porque está la cosa negra. Yo, mientras, mientras no aparezca un monstruo gigante radiactivo en la costa española debido a estas <risa> prácticas ilegales en muchos sitios, por cierto, el estado de Ohio las prohibió hace dos años por un terremoto de inferior categoría a los que han sucedido en la costa del Levante. Eh, mientras no pase eso, supongo que a eso se refiere Soria con un riesgo limitado. limitado Limitado a que no aparezca Castorcilla En el número uno nos vamos a un viejo conocido de inaceptable improcedente Un top 5 de ¿Quién? la temporada ¿Quién? pasada Un auténtico ¿Quién? estandarte de esta categoría ¿Quién? El ministro Cristóbal Montoro y el paro Las propuestas en una democracia son todas legítimas Si se atienen a las reglas de la democracia, señor Lara Eso es lo que su grupo debería estar valorando, defendiendo y protegiendo en todo momento. La aplicación de las reglas de la democracia. Es así. Es así. Por lo demás, eh, informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Este es el problema que tenemos con la neolengua de la clase política y dirigente de los países europeos, que al final se terminan creyendo sus propios eufemismos y entonces argumentan con ellos. Cuando hablan de crecimiento exponencial económico negativo se refieren en realidad de crecimiento económico y cuando hablan de un crecimiento muy moderado de los salarios se refieren a que los salarios están cayendo entonces contesta, oye, que no están cayendo los salarios, que ahora los llamamos de otra manera los llamamos de otra manera es un crecimiento muy moderado muy moderado para abajo me hace gracia que, no sé si habéis escuchado que el público, que por cierto son los diputados que gobiernan el poder legislativo de este país, el público que hay ahí de... de... sí, pero había pocos, ¿eh? había Poquitos. A comer todo. Había, había poquitos, pero echan una carcajada Cuando dicen, no, que los salarios no están cayendo Estoy seguro que quienes echan la carcajada Son los de su propio grupo parlamentario <risa> bueno, de Estoy todo. convencido, firmemente convencido Que entre los que se reían, había gente de su propio grupo En plan, ¿pero qué estamos soltando? ¿Qué, <risa> ¿qué <risa> estamos diciendo? Ya, es que no, nadie, controla esto. nadie controla esto ¿Dónde está el límite? Nos van ¿Dónde a, está límite? a terremotos y a estupideces a, a terremotos y a estupideces, es increíble Bueno, hasta aquí el top 5, pero mención de honor y especial a dos personas que no se han atrevido a decirlo abiertamente, sino que lo han escrito en Twitter. Por un lado, el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, que afirmaba el pasado uh, domingo en Twitter que las iraníes no llevan vaqueros, ella las conoce a todas y sabe que son más de falda o de pantalones chinos. Y ha alerta el consejero delegado de Telefónica, que ha afirmado que todos los problemas económicos se deben a la inmigración y al trabajo en negro. ¡Qué paro! ¡Qué caída del crédito! ¡Qué no! ¡Qué Llamemos a las brigadas fascistas que peguen palizas a los miserables de este país que son en realidad los cánceres, porque la economía va bien si no es por ellos. Joder. Muy bien, alerta, muy bien, muy bien, muy bien. Así empezó el fascismo, solo digo. ¿Cómo está el panorama? Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí inaceptable e improcedente. Souffle de pouvoir c'est la boulimie du pouvoir c'est la pourmandise du pouvoir como anunciábamos al principio del programa vamos a hablar con gente de la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda eh, ya tenemos a la otra del teléfono Rocío buenas tardes Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues eh, queríamos eh, hablar sobre este tema, porque esta semana se está celebrando, y ahora lo contará mejor Rocío, la Semana Global de Acción contra la Deuda Ilegítima y las Instituciones Financieras Internacionales. Lo primero de todo, Rocío, porque queremos hacer siempre entrevista, entrevistas un poco didácticas para gente que esté un poco más apartada de, de este tipo de temas. ¿Qué es eh, esta plataforma? Eh, ¿Cuándo se constituye? y ¿Cuáles son los objetivos un poco que tiene? Vale, bueno, pues la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda se, se forma a raíz de una, de una jornada de convivencia que hicieron el colectivo Quién de Baquín, viviendo en deudocracia, aprendiendo del sur, donde se evidenció que aunque llevábamos muchos años luchando por por el tema de la deuda en los países de, de América del Sur, eh, realmente lo que nos estaba pasando ahora en los países de la periferia europea ...era lo mismo, entonces evidenció que se necesitaba... ...algún tipo de acción en contra de la deuda... ...que se estaba generando... ...y eso fue en el 2011... ...desde entonces estamos eh, aumentando... <risa> no ...estamos organizados a nivel estatal... ...en distintos nodos, en distintas regiones... ...en La Rioja, en Valladolid, en Andalucía... ...Madrid, Galicia, Barcelona, Valencia, Daragoza... Y dentro de cada nodo eh, funcionamos un poco independientemente, pero todos tenemos el objetivo de identificar cuál es la deuda ilegítima. Es También cierto. estamos sería, organizados a nivel… ¿Cuál sería, perdón, Rocío, pero... esta deuda ilegítima? Aunque te interrumpo si quieres eh, terminar de contarme <risa> lo, que, lo, que, lo que estabas contándome, perdón. Bueno, eh, la deuda legítima eh, es lo que tenemos que evidenciar, ¿no? Desde la plataforma lo que lo que decimos es que la mayoría de la deuda actual que hay, que no la están imponiendo como deuda pública, pertenece realmente al sector privado y están haciendo un trasvase de fondos de la deuda privada a la deuda pública. De hecho, eso se evidencia con los datos que tenemos desde el desde el año 2000, cómo se ha ido traspasando fondos a partir de la crisis del 2008, donde la deuda pública ha aumentado en, en un… Bueno, no me acuerdo ahora mismo del del porcentaje, pero en un casi 70%. Uh -huh. eh, entonces, esa deuda es legítima, la consideramos legítima por la forma en la que se, se ha transformado en deuda pública, eh, por el origen que tiene y por los procesos que se han utilizado. Eh, eh, bueno Hoy presentamos el informe de rescate bancario, uh -huh. donde hemos estado haciendo un análisis de cómo ha afectado ...esos rescates bancarios realmente a la deuda pública... Uh -huh. ...y eh, bueno, los datos que obtenemos son un poco terroríficos... ...os invito a que entréis en la plataforma auditoría ciudadana AuditoriaCiudadana.net... ...y que le echéis un vistazo porque ahí los gráficos son bastante didácticos... ...y se evidencia como el Gobierno a través de procesos totalmente ilegítimos... ...y antidemocráticos, como el cambio de la Constitución en el 2011... Eh, donde incluye en el artículo 135 que el pago de la deuda pública debería de estar eh, por encima de cualquier otro gasto social, debería prevalecer el pago de la deuda. Eh, luego, los, con los procesos que se han hecho, evidentemente, porque los rescates bancarios en ningún momento se dijeron que en los, en los programas políticos ni nadie nos ha preguntado si queremos rescatar a los bancos entonces en una serie de medidas que nosotros consideramos ilegítimas que va más allá de la de la legalidad va como tres pasos por delante ya que nos, la ilegitimidad la comparamos con la moralidad no no podemos estar pagando la deuda de unos bancos que nos han metido en esta crisis y y pretender que lo paguemos entre todos socializando las pérdidas, no se socializan los beneficios. Claro, porque no podemos ser Porque Rocío, todo sí, esto desemboca sí, sí. En, en unos problemas sociales, ¿no? Toda esta deuda el el, el eje, el eje sí. por lo que por lo que se considera legítimas porque además evidentemente está repercutiendo directamente en la vida de las personas, ¿no? Exacto, y ese es el, el, la, el la lo que nosotros lo denominamos como la ejecución. La ejecución del pago de esa deuda está llevando a los recortes, a la privatización de servicios públicos y primarios, y eso eh, está haciendo que un 25% de la población actualmente está en peligro de, de caer en la pobreza. Eh, eso es totalmente ilegítimo. Da igual que el Gobierno que se haya elegido haya sido a través del voto, el eh, moralmente no debería de ser... El, no debería de poder permitirse. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos más el punto de la ilegitimidad, ¿no? en, en que al final, eh, a través de unos procesos, se han beneficiado una élite minoritaria a costa de empobrecer a la gran mayoría de la población, eh, violando sus, sus derechos humanos, sociales, políticos, de, ecológicos, de género. Y con la Auditoría de Ciudadana de la Deuda lo que lo que queremos es eh, no solo evidenciar la ilegitimidad de la deuda –y aquí voy un poco a los objetivos, que antes me quedaba media–, <risa> sino denunciar también el sistema financiero que nos ha llevado a esta crisis, eh, avanzando siempre en un modelo social, económico, político y humano diferente. Eh, demostrar que el endeudamiento es un problema estructural que afecta a todo el mundo, no es solo España ahora porque estamos en crisis, eh, Esto está en todo el mundo que el sistema capitalista como tal aparte queremos denunciar a los representantes de a los políticos y eh, y instituciones financieras que no que nos han llevado a esta crisis que han promovido unas medidas que restan derechos y libertades eh, queremos eh, depurar de responsabilidades o sea que vayan a la cárcel que paguen no como deben. Y principalmente lo que buscamos es empoderar a la población, ya que eh, a través de la Auditoría Ciudadana lo que la población puede conseguir es conocer cómo funciona el sistema financiero. No es tan complicado el sistema económico, al final no puede gastar más de lo que tiene y si lo gastas con unas previsiones muy marcadas, pero lo mezclan tanto en el discurso que tienen lo lo hacen tan difuso que la población no conoce. Eh, realmente cómo están aplicando esas medidas. Claro, y lo Entonces, que, lo que es una herramienta, ¿no? Esta auditoría ya bajando sí, un poco. Es, es una herramienta para que la gente pueda pueda conocer con empoderamiento ciudadano, efectivamente. Mm. Y mm. de denuncia también, claro. De, eh también puede ser un, el principio de una alternativa, un nuevo cambio porque claro, aunque nosotros consigamos que no, no pagar la deuda Eh, real o bueno no pagar la deuda ojalá <risa> aunque consigamos hacer una auditoría ciudadana el informe como tal eh, no y nos lleve a no pagar la deuda eh, eso si vamos a volver vamos a continuar en el mismo sistema en el que estamos vamos a volver al mismo punto entonces todo esto tiene que ir con un cambio eh, social en el sistema que nos permita poder empoderarnos realmente de nuestro gobierno y de nuestra vida. Uh -huh. o sea, eh que... Eh, no, eh, te iba a preguntar porque la antes ha mencionado que el, el movimiento era un movimiento que está conectado también internacionalmente, esta semana global eh, como su propio nombre indica sí. se celebra por el conmemorando el asesinato del expresidente de Burkina Faso Tomás Sankara eh, aparte del, del ejemplo de Sankara, no hace hace ya muchos años eh, se, se, ¿os veis reflejado en, en, en otros países que han podido a lo mejor eh, decidir no pagar su deuda? que ¿cómo ¿cómo, cómo veis la posibilidad real no digamos de, de cambio en basando en otras experiencias de otros países Bueno, realmente eh, sí que se puede y eh, antes de ayer presentamos un libro en el que hemos participado que se llama ¿Qué hacemos con la deuda? donde reflejamos varios ejemplos de países como Suecia no nos tenemos que ir a Sudamérica o a África eh, Suecia, Estados Unidos, Alemania Alemania también cuando no su deuda eh en el, después de la Segunda Guerra Mundial y ahí le he perdonado la deuda a España y Grecia, por ejemplo. Eh, lo que pasa es que se han llevado diferentes métodos, reestructuraciones de la deuda o condenaciones, que es la eliminación. Se puede, se ha hecho, hay muchísimos ejemplos en, en los distintos países y nosotros eso también eh, como que nos da ánimo. Eh, lo que pasa es que todos esos, esos cambios se han visto también fomentados por una gran movilización social, que es lo que nosotros intentamos con la Auditoría Ciudadana, la deuda, que la gente se empodere, que exija el conocimiento, ¿no? que exija el saber dónde está su dinero y por qué no se está invirtiendo en educación y sí en pagar la deuda. Y eh, el, eh, el ejemplo, bueno, por supuesto, Tomás Sancara es como el, nuestro ejemplo, eh, nuestro orgullo, pero sí que hay muchos países que que lo han hecho y y, y no ha pasado nada, no se ha caído el sistema, los países siguen funcionando perfectamente, está Ecuador, esta Argentina, son países que actualmente siguen y tienen como Suecia. Lo que pasa es que en Suecia en lugar de de que el gobierno el gobierno preguntó a los ciudadanos, queréis queréis pagar la deuda de estos bancos. Evidentemente los ciudadanos dijeron que no, a nosotros nadie nos ha preguntado, no nos han dejado opción. El no. Gobierno directamente ha firmado una reestructuración de la deuda que obliga a tener más deuda. Entramos en un círculo vicioso, a través del mecanismo de estabilidad financiera que nos marca en la Unión Europea. Eh, una de las y... inquietudes... Eh, perdona, ¿sí eh, que te interrumpa, continúa, continúa. Ah, bueno, y nosotros a nivel internacional estamos eh, Tenemos una red de auditoría ciudadana, se llama la ICAN, ICAN, International Citizen Audit Network, en la que están países como Grecia, Turquía, Italia, Irlanda, eh, Reino Unido, Portugal, Francia… Eh estamos todo organizados y estamos llevando acciones globales también estamos en comunicación con los países del sur, por ejemplo en Brasil lleva la Auditoría Ciudadana de la Deuda, la plataforma unos 10 años luchando eh estamos eh, estamos en contacto con ellos sobre todo porque tenemos que aprender de ellos, ¿no? Antes intentábamos como ayudarles y ahora son ellos los que nos están ayudando a nosotros, porque los mecanismos que nos están aplicando son los mismos que lo aplicaron a ellos en los años 90 ¿no? Lo que llevó a la, a la generación perdida en Sudamérica Así que estamos organizados y claro, evidentemente, aunque nosotros digamos no pagamos la deuda eh, el cambio debe de ser global también uno de las mayores inquietudes que tiene la sociedad así en general y por lo que se percibe ¿no? en el día a día es que parece que el sentido popular es se sabe perfectamente que estas medidas eh, en contra de, del déficit presupuestario y, y todos estos ámbitos no funcionan de hecho hemos aumentado nuestra deuda externa en los últimos años con estas medidas anticrisis y con estas medidas de, eh, de recortar en gastos sociales y tal. Aún así hemos aumentado la deuda, pero parece que el sentir popular es que no podemos escapar de ello por las presiones internacionales, eh, ahora mismo eh, identificadas eh, con la troika un poco, con los acreedores de la deuda exterior española. Eh, a colación de lo que decías con países como Ecuador, Argentina, eh, que no respondieron ante ellas y no les ha pasado absolutamente nada por ello, todo lo contrario, eh, ¿cuáles serían las alternativas que tendría un Estado del sur de Europa? a afrontar esas deudas en los planes en los que le especifica la troika? Eh, bueno, eh, como dijo Tomás Sancara, si afrontamos esta deuda eh, estamos muertos. No no se puede asumir esta deuda, es impagable. para mismo tenemos una deuda que tendríamos que estar durante cinco años dándole todo el beneficio, sin ningún tipo de consumo interno, todo el beneficio de lo que generemos al pago de la deuda. ...durante cinco años, años seguidos, o sea, es totalmente impagable, no no se puede manejar. Eh, no, no hay una opción de pago y principalmente porque ese, esa deuda no pertenece a la sociedad. Pertenece a los sistemas financieros, a los bancos, eh, a empresas que el 90% de la deuda que hay eh, privada también se debe a empresas que... Eh, bueno, el 90% de la deuda de las empresas se debe a empresas con más de 250 trabajadores. O sea, no estamos hablando de que la deuda se pertenece a las pequeñas y medianas empresas, esas son las que están un poco moviendo ahora la economía. Eh, las soluciones a ante el no pago de la deuda, evidentemente, tienen que venir a través de una gobernante eh, dispuesta a ello. Y claro que se puede, lo identificando en Suecia, se hizo así no dejaron caer algunos bancos, porque si no caerían todos, eh, y el Gobierno lo que hizo fue repartir lo, los impuestos, ¿no?, a las que más tenían, los acreedores tuvieron que pagar su parte, pero en España lo que están haciendo es ocultar eso, lo que están haciendo es pasar esa deuda privada de bancos y cajas y de empresas eh, principalmente a la deuda pública. Y entonces lo que están haciendo es socializar gastos. Esa deuda es impagable, no no hay una opción de pagarla. Lo que pasa es que esa opción de no pagarla no se la plantean los gobiernos, ¿no? Ellos se plantean qué podemos recortar eh, o a qué medidas podemos acogernos para pagar la deuda. Entonces, Ajá. claro, desde la Auditoría Ciudadana de la Deuda lo que proponemos es que nos empoderemos, que exijamos el no pago de esa deuda, que se identifique como ilegítima. Primero tendremos que plantearnos... A donde llega que ya os comento por el tema de los rescates bancarios y el informe que hemos sacado muy grande y en el momento que la sociedad esté dispuesta a exigir eso el gobierno tendrá que ceder eh, esto como os comento no es solo en España en Grecia tienen un movimiento muy fuerte también en Italia eh, bueno la lucha será será un poco dura pero realmente si conocemos lo que queremos puede ser mucho más fácil bueno uh -huh. Pues Rocío, para ya para terminar, coméntanos brevemente un poco las actividades que quedan estos días, porque se, empe se empezó el lunes, si no me equivoco, pero se va a acabar también este fin de semana y cosas. Com coméntanos un poco para la gente que nos esté escuchando si se puede acercar o quiere pasarse por alguna de las cosas que organizáis en, en Madrid, en este caso sobre todo, porque es una radio sí. con alcance local. Sí. sí, sí, es de mi barrio además. <risa> Mira. Que, bueno, la semana empezó el lunes, hemos presentado el libro de ¿Qué hacemos con la deuda? Que está dentro del, de una edición de, eh, de ACAL, se llama, que lleva varios libros, ¿Qué hacemos con el euro? ¿Qué hacemos, no? Eh, luego, hoy presentábamos el informe de los rescates bancarios, con una rueda de prensa que hemos dado esta mañana y esta tarde estamos presentándolo también. Ya os comento, por favor, entra en la en la sí. página web auditoriaciudadana.net y podréis verlo porque ya lo tenemos colgado. Y mañana tenemos un festival de cortos eh, de Eurovisión que será en Antonio Grilo. Y a partir de las ocho y media, si no recuerdo mal, y el sábado eh, daremos una fiesta, un poco por cerrarlo con un buen sabor de boca, en el Patio Maravilla a partir de las 7. Y uh -huh. la semana siguiente o la vamos a presentar un libro en el que eh, que lo presentamos a nivel estatal que se llama ¿Por qué no debemos pagar la deuda? Razones y alternativas. Entonces ahí os vamos a explicar un poco mejor eh, todo esto como hemos estado hablando ahora. Uh -huh. pues Eso ya lo informaremos para futuro. Lo publicaremos en uh -huh. la web y por la página web. Facebook y twitter y eso uh -huh. y esperamos que guste Muy bien, pues muchísimas gracias Rocío, ahí queda todo este mensaje para estas para estos eventos, estas actividades que organizáis, también el mensaje, la idea de, de la deuda ilegítima, muchísimas gracias y vamos a dejar ahora a los oyentes con un discursito de, de Tomás Sancara eh, de dos minutos precisamente sobre la deuda en conmemoración a, a esta semana. Muchísimas gracias Rocío, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un saludo qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le baillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus c'est-à-dire que l'on nous a amené à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle, contrôlée, dominée par l'impérialisme, une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement, obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie, de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On veut dire de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. Monsieur le Président, nous avons écouté et applaudi le Premier ministre de Norvège lorsqu'elle est intervenue ici même. Elle a dit, elle qui est européenne, que toute la dette ne peut pas être remboursée. La ne peut pas être remboursée. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord... Si nous ne payons pas, nos payeurs de fonds ne mourront pas, soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir, soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. Bienvenidos una semana más a La Semiótica Divertida, del único espacio, podemos llamar cultural, que tiene el mentidero, ¿no? Bueno, a veces hemos hecho entrevistas culturales también, ¿eh? Lenda Cari Muerto, Los Chicos en Maíz... Culturales, bueno, escondos, culturales, la, la cultura, la política se mezcla ahí, escritores. ¿no? Escritores... ¿Eh? Qué fácil, todo es cultura y no... Todo es cultura. Bueno, sí, pero nosotros venimos aquí a hablar de cultura, pero no de cualquier cultura, como sabéis bien, aquí en La Semiótica hablamos de la cultura de mierda. De la cultura que le gusta a las moscas, ¿no? ¿Eh? Y las masas. Si hay tantos y a tantos le gusta, será por algo, ¿no? Será por algo. Habrá que analizarlo porque es. Sí, y bueno, en realidad... Pero tú nunca lo haces. Yo realidad. nunca analizo porque yo, a, a ver, lo que más odio en esta vida es dar directrices a nadie. Odio que me den directrices a mí, así que yo no doy directrices. Yo cuento lo que veo... ¿Eh? En realidad decimos, es una sección cultural, tal, no es una sección de spoilers, donde vengo aquí a contar una película y al que le guste bien y luego que saquen sus propias conclusiones. Y si no, pues no la veáis, no la veáis. Y bueno, y muchas veces, de hecho, a veces, pues aconsejo no verla, ¿no? Y también, bueno, pues tengo algo más que contar aparte de la película, que he visto una, bueno, he visto dos películas esta semana, ahora lo contaré. Eh, pues alguna semiotiperla, alguna cosa que he visto también, porque he visto también esta semana eh, la película de Bola de Dragón, La Nueva. ¿Se acuerdan de esa serie, Bola de Dragón? Hombre, Dragon Ball. Dragon Ball. Bola del drag Drac. ¿Eh? Bola de Drac, en algunos lugares. Pues he visto la nueva película que ha salido este año. Yo, ilusionado cual niño, porque bueno, me gustaba esa... esa Cuando era pequeño me gustaba. Y bueno, me pongo a verla. Y Dios mío, cada minuto que pasaba, eh, me quería arrancar los ojos. No sabía cómo seguir. Eh, me quedé dormido. <risa> eh, increíble. No sé, ¿cómo nos podía gustar eso? ¿Eh? Y luego es que veo Los antiguos Y me gustan ¿eh? Pero bueno Ahí lo dejo Es una reflexión Simplemente Que es una cosa Que he visto por la Todos tele nos hacemos mayores Claro Y bueno pues Si vosotros veis también Cosas raras Cosas raras Audiovisuales En la tele o algo Pues nos lo podéis poner En elmentideralmenara Arroba gmail.com O en el facebook también, O en el facebook de, Claro El facebook del mentidero Que sale un mono Así pensativo <risa> ¿Eh? O en el Twitter, nos podéis enviar ese mentipelas en plan, joder Que sale el mismo mono Sale el mismo mono, podéis enviarnos cosas en plan, he visto esto en la tele tal Incluso podéis, cosas raras que veáis en la realidad, yo que sé He visto un mendigo dando dinero, pues también lo podéis decir O yo que sé, he visto una ballena cazando a personas con arpones Pues también lo podéis decir Cosas raras, que se os ocurran me lo enviáis y yo lo cuento aquí Bueno, pues las películas sí, que sí, he visto Sí, te ahorran trabajo Claro, me ahorran trabajo, ¿eh? que yo siempre he sido de poco trabajar Pues, ¿qué he visto? He visto Pacific Rim. ¿Se conocen esa peli? De Guillermo no. del Toro. Ah, eh, de Se ha estrenado este verano y, bueno, pues era una peli que digo, yo la, la voy a verla digo, porque, a ver, esto va a ser de traca, porque son robots gigantes luchando contra bichos gigantes y con pocas aplicaciones, según tenía entendido. Y digo, bueno, pues voy a verla y seguro que tal. Pero es que me enteré que hay otra versión diferente de Pacific Rim. Bueno, no es una versión diferente, es una especie de, de copia, eh, podemos decir blasfemia, que se llama Atlantic Rim, hecha por eh, Asilum, que es una productora brasileña que se dedica... Bueno, ha hecho grandes... Grandes películas como Serpientes en el Tren. Pacífico, atlantic Claro, claro. claro, claro Esto, o sea. ya Ellos hicieron Serpientes en el avión, dijeron, pues sacamos serpientes en el tren, ¿eh? Ah. Coches, pues sacamos eh, todoterrenos. Ellos, y sacan la, la misma peli, ¿sabes? Eh, Pacífico y Rin, pues Atlántico y En vez de salir en el Pacífico, sale en el Atlántico. ¿Diferencia? Bueno, bueno ahora veremos las diferencias. Bueno, pues me veo Pacífico y Rin así rápidamente. Es una peli en la que unos monstruos enormes salen de la una dimensión desconocida eh, que está en justo en la profundidad profundidades del Pacífico, la brecha, y empiezan a salir unos monstruos que están muy bien hechos. Y Guillermo el Toro, ¿de dónde ha sacado tanta pasta? Genial. Y, y los humanos, después de, de, unas cuantas, de mucha destrucción y de unas cuantas visitas de estos monstruos, deciden construir robots gigantes. Estos robots gigantes empiezan a ganar a los monstruos en una guerra que va durando años y se hacen famosos. Y son los Jaggers, estos robots gigantes que todas las naciones, que sale Obama, salen todos, sale Putin, salen como así a cámara rápida todos los ¿Luchando? No, no, salen hablando por la tele en plan de... Vamos, nos bueno, juntamos todos, fraternidad contra el enemigo. ¿Sí? Sí, y se juntan y pero hacen... como lo juntaron? Pues hacen una... Pues como siempre dicen, vamos a hacer un organismo internacional que se va a crear y pero que se va a dedicar solo a hacer robots y que va a ser militar, ¿eh? Y entonces hacen unos robots eh, militar que, que pues van salvando a la gente de estos bichos antidiluvianos casi de Lovecraft, ¿no? En salida de la imaginación de Lovecraft. Bueno, pues... Eh, Y la historia es de un tipo que va con su hermano, porque estos robots se pilotan de esta manera. Van dos tíos en, en subidos en el robot. Se conectan neurológicamente y uno es el hemisferio derecho y otro el hemisferio izquierdo. Ahí hay mucho lío. que sí, amigos? Bueno, pues sí, eso lo pasan un poco por encima. Da igual, ¿eh? Pero sí, eh, mola un montón verles ahí como pegan un puñetazo y el robot imita el movimiento ¿eh? todo el rato. Entonces luchan estos dos hermanos juntos en un robot. Que, bueno, ya las primeras de cambio, el primer bicho se lleva un brazo y se carga uno de los hermanos el hermano queda altamente jodido porque hay una conexión especial entre los pilotos, neurológicamente, y queda muy jodido, y se dedica a la construcción porque ya, como han visto que han fallado, eh, cosa extrañas falla un robot y ya dicen, pues que le den por culo al robot, vamos a construir muros, dice la, la humanidad. La humanidad de Guillermo del Toro es sencilla, ¿no? Si algo falla, lo cambiamos rápido. ¿eh? Y, y se pone a construir muros, que claro, el, el tío este se empieza a trabajar, el protagonista, en construyendo los muros eh, Cuando están trabajando, de repente ven por la tele que el uno de los muros cae eh, a la primera de cambio, que pasa el bicho y dicen todos, ¿qué hacemos aquí trabajando? Yo digo, bueno, ganar dinero. Tampoco te lo plantees más de allá. Pero claro. sí, esta gente tiene planteamiento morales, ¿no? ¿Por qué trabajamos? Y, y lo van a destruir. Bueno, pues al final vuelven a llamarle. Es un poco... La narrativa de esta película es un, muy manga, ¿no? Quiero decir, el protagonista es un tío ya curtido, ¿eh? que ha estado ya en uno de los robots, pero que lo ha dejado y le vuelven a llamar. Y él solo sabe llevar robots antiguos y ahora hay unos nuevos son digitales, pero él sabe lo, los robots antiguos, es lo que él conoce y le llaman porque ha sido el único que él solo ha podido llevar un robot. Bueno, para no alargarme mucho, el tío vuelve a la a, al servicio y evidentemente es el mejor, es la hostia, empiezan a venir bichos y en la batalla final... Bueno, pasan un montón de cosas Entre ellas sale Santiago Segura Santiago Segura es una peli de Guillermo del Toro Qué, qué, qué novedad, ¿eh? bueno, bueno, pues sí, pero sale Pero por dirás. lo menos aquí tiene más de una frase ¿eh? Tiene bastantes frases Santiago Segura trabaja para un mercader De estos bichos, la, una vez muertos pues Hay unos piratillas que cogen trozos Del de los bichos y venden pues Huesos de caillu, creo que se llaman caillus Huesos de caillu, que son buenos para la impotencia Y lo venden sí, pues <ríe> un sí. pues Santiago Segura trabaja para uno de estos tíos Que luego es el Hellboy, este, el actor Nunca me acuerdo el nombre Benicio del Toro claro. ¿No? no, no, Benicio del Me Toro no es No, Benicio, Benicio es Ron Pellman, creo que Christian, se llama ¿no? por favor El de alumblamos. Hellboy, Cristian Es Ron, Ron Pellman eh, Yo no puedo evitar pensar en Ron Pellman Y pensar en Penicillagiety en, en el nombre de la rosa Claro, sí Siempre ha hecho de feo Hasta que le dieron un papel de protagonista Como superhéroe por lo feo que era Muy bien, Ron Y ahora es guapo Bueno, pues En, en la batalla final Al final El, el protagonista Que ha, con, ha encontrado una nueva compañera Luchan aquí Con todos los robots disponibles Que son Dos Tres Tres Tres, porque Espera No te habrá saltado el hecho De que aparece un personaje Que nadie sabe por qué aparece ahí ¿Cuál? Es eh, que no estabas ¿No lo has escuchado, eh, Cristian? Eh, ¿Por qué no estabas, Christian? El tercer colega presentan a la chica presentan a la protagonista y presentan a otro tío que está ahí con ellos ¿eh? estoy ¿De hablando de Pacific Rim ah, estás hablando de Pacific Rim es que, ¿Es ¿qué, que? Pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué, pasa? ¿qué pasa? es que acabas de quedar en evidencia bueno, bueno uno tiene necesidades y tiene que ir al servicio ¿qué pasa? esa es la belleza de la radio y de lo que no es se entera el público ¿es que no has leído público? el guión o qué? Y se hablaba de Pacific Rim, está aquí en el guión Rápidamente, en la batea final Contra el bicho más gordo, el mariscal Que es Elba El actor negro este que se llama Edris Elba, creo que se llama Yo solo le conozco como Stringer Bell Stringer Bell, vamos, de de The Wire Pues parece ser que también era piloto Pero tuvo que dejarlo porque le dio toda la radiación del Y vuelve a ponerse en activo Se sacrifica, muere Junto a otro piloto Spoiler Sí, sí, que... A ver, pero que esta sección siempre ha así, no hace falta tampoco... bueno de crearse Sí, no sé. Bueno, pues el caso es que al final lanza una bomba y destruye la brecha y todo es genial y es magnífico y tal y cual. Cosas a destacar de la película. Eh, hay un momento en que la humanidad deja de, de confiar en los robots y empiezan a hacer muros y ya, claro, ya nadie les financia. Pero el tío, el, el mariscal Edris Elba sigue teniendo robots pero ¿cómo lo mantiene? hay algunos momentos de la peli que te acaban diciendo sí, es que los rusos son los que nos pagan ahora eh o sea que podemos deducir que para Guillermo del Toro los rusos salvaron el mundo ¿eh? ¡otra vez! en Pacific Rim o sea, Putin vuelve a salvar el mundo y bueno, que, que decir esta peli es una flipada, pero a mí es una flipada que cuando he terminado he dicho qué bien hecha, que qué qué gusto que qué entretenido, que bien es como las películas que me gusta ver de pequeño y tal y cual luego me he puesto seguidamente eh, Atlantic Rim, esa especie de copia... Espera, espera, espera, espera, espera para ¿Qué es Atlantic, Atlantic si es que Rim? Ya lo hemos contado, es que ya lo hemos contado Cristian, no te puedes enganchar la, la, la, la, la o sea, no Atlantic Rim, una peli de una productora que se llama Silio, un que brasileña que se dedica a hacer copias malas de películas que son muy taquilleras Pero malas, malas, ¿no? Sí, muy malas. Bueno, vamos a verlo, Atlantin Ring. Me la pongo, empieza igual. Espera, ¿eh? ¿has, ¿has dicho precedentes? ¿Precedentes? Sí, precedentes. Como serpientes en el C tren. Como serpientes en el tren de serpientes en el avión. O como Sarnado, el tiburón lleno de... Digo, el tornado lleno el de tornado tiburones. El tornado de tiburones. Sí, sí, esa productora ha hecho grandes películas. O, como, o, o la mejor de todas, cuando salió Transformers y ellos hicieron Transmorphers. ¿Eh? Transmorphers, <risa> que por cierto... Y Transmorphers 2. Que... Eh, es increíble porque las las CGs, o sea, los efectos especiales de Transmorphers ¿eh? Eran todavía peores que los de la Play 1 ¿eh? Y todavía no sabemos, a mí me impresiona saber cómo han conseguido hacerlo tan mal no Cómo han podido ir hacia atrás, porque ya tienes el programa, el Photoshop te, le das y ya tiene más pues... <risa> y... Claro, ¿no? quiero decir, eres una productora, por lo menos tendrás algo, ¿no? Tendrás un, ordena un ordenador, uno, pues no <risa> Parecía que lo habían hecho, bueno, da igual. El caso que Atlantic Rim, bueno, empieza igual, en, como hay un plano del mar, pero ya empiezas a ver que He de decir una cosa, debo decir una cosa. Hablemos claro. Pacific Rim tiene sentido geográfico. Claro. Atlantic Rim no. No existe ninguna Atlantic Rim, es decir, no hay ninguna brecha en el Atlántico. ¿Sí? Y en el, y en el Pacífico sí, sin en embargo el Pacífico si... sí. ¿Quién hizo esa brecha en el Pacífico? ¿Eh? preguntároslo. Bueno, pues Atlantis Rim empieza así una petrolera que se hunde. Claro, las petroleras no se pueden hundir. Es una cosa que te dejan bastante claro en la película. Todo el mundo dice, la petrolera se ha hundido. Y dice, no puede ser. ¿eh? Los barcos se hunden, las petroleras no. Y yo, bueno, vale. Si revientas claro, si y... las petroleras, sí que se hunden. Bueno, se hunde una petrolera porque hay un monstruo eh, que es muy parecido a los de Pacific Rim, solo que mal hecho. Muy cutre. Sí, así que que se mueve lento, como las películas de dinosaurios de esas de, de cuando éramos pequeños, ¿os acordáis? Que no hablaban nunca, que eran de nerdentales y dinosaurios. Sí, y Los, dinos, nunca, los nunca. dinosaurios iban como más lentos. Bueno, pues la película empieza con eso y dicen qué coño ha sido y, en, y entra en el juego el mariscal, ¿no? El mariscal que en la otra película era el Edris Elba, un actor negro joven, eh, alto y fuerte. Aquí es un chino viejo, ¿eh? No sé, yo creo que un poco para el contraste, en plan de que nadie piense no es que estamos haciendo la no copia es, de la película. No es ¿Eh? chino, maldita sea, no es chino. Es un es, es, es un neoyorquino original. Bueno, es un es, es, es un indígena americano. Bueno, indígena americano, pero de rasgos genéticamente asiáticos, puedo decirlo así, ¿no? Bueno, en el caso es... Muy bien, Hitler. A ver, coño, que parece un chino, que es la puta verdad. Bueno... Pues el, el mariscal empieza, empieza a decir, pero a ver, ¿quién ha podido ser no sé qué? Y siempre pregunta a alguien y luego otro pregunta. En esta peli siempre es así, pregunta, ¿qué ha, qué ha podido pasar el mariscal? Y luego llega otro y dice, eh, son un la petrolera, ¿qué ha podido pasar? Y siempre dice la misma frase que la repite varias veces dentro la peli el mariscal, que es, eso es una buena pregunta. Y ya está. Y entonces conocemos al protagonista, que es un piloto de un robot que, eh, bueno, los robots aquí son bastante diferentes, no se conectan neuronalmente, no, es una habitación cerrada con las luces apagadas y así con luces de colores en los que ellos mueven los mandos como si fuera la NeoGeo, ¿no? Bueno, los robots están muy mal hechos, pero bueno, eso era de esperar. Yo cuando me puse la peli yo sabía que era de esperar. Los bichos salen del petróleo. Resulta que estaban metidos en el petróleo desde hace muchos años, muchos siglos. Está fuera del mundo. Sí, sí. Y el bicho ese se ha debido despertar cuando la petrolera estaba ahí perforando y ahora hay dos huevos más, entonces tienen que luchar contra ellos, lucha la primera pelea, gana y ¿qué pasa cuando cuando gana? está la ciudad llena de muertos, por cierto los muertos son un montón de extras durmiendo sí. ¿eh? en la, en, y, y además pasan y, y lo, lo señalan, Dios mío esto está lleno de cadáveres muertos cadáveres muertos, muertos. bueno cosas de esta peli, terminan y sale el, el protagonista ya te da cuenta que es diferente ¿no? al de Pacific Rim, el de Pacific Rim es un tío que ha perdido a su hermano, que está curtido no por cierto, por cierto, por cierto que sacan un montón de robots controlados con el mando de la Neo Geo y todo eso sacan un montón de presupuesto bélico militar en proyectos secretos como son los robots estos eh, antropomorfos pero al bicho se le carga un caza sí, al bicho se le carga un caza un caza, ¿a qué pero, viene eso? pues eh, viene a que no podían poner ni un minuto más del robot hecho por ordenador es a lo que viene. Tenía que ser el caza porque el robot se les iba de precio. Si es que está bien claro. Bueno, pues cuando terminan sale el tío y, y ves que no es igual, que no está curtido, que no es así taciturno, ni, ni molón, ni tal y cual. Sino que es que es un gilipollas redomado. El protagonista es un tío de celebrado que solo dice, venga, vamos a celebrar. <risa> y está ennoviado parece ser. Eso tampoco te lo explican muy bien, ¿no? no. Se le ve coger el, el, el, a la chica y tal con la chica que es piloto y luego está su mejor amigo que es el otro piloto. Él pilota el robot rojo, su amigo pilota el, el robot verde y su novia pilota el robot azul. Eh, increíble, ¿eh? Está muy muy bien pensado. Pues eh, terminan y dicen, ¡vámonos de fiesta! Así, así, sí, ¡vámonos de cual. fiesta! ¡Venga, vámonos de fiesta, tal y cual! Pero claro, viene el ejército porque se ha asaltado no sé cuántas leyes y se y se lo llevan, se lo, se lo llevan preso. Mientras se lo están llevando preso, a su amigo le da, le da tiempo a salvar a una niña que está en un incendio Provocado por el mismo robot, seguramente, pero bueno, está en un incendio y salva a una niña, su amigo, diciendo, oh, soy un superhéroe, ven conmigo, soy superavión. A ver, ¿no se te ha ocurrido otra cosa? superavión. Bueno, salva a la niña y a todo esto, mientras estaban llevando al tío, y no se lo han terminado de llevar. Él sigue ahí forcejeando. No, he salvado al mundo, soy un héroe. Y los otros, no, oh, te has cagado en todas las leyes del ejército, te vienes con nosotros. Bueno, total, que salva a la niña y cuando ya se está yendo con el coche, el otro que se lo llevan detenido, todavía mete la broma de ¡eh! ¡Qué gracioso eso de superplano! Pero, ¿cómo es posible? Si no estabas allí en ese momento, ¿cómo sabes que le llamaba superplano? Por cierto, me encanta la sucesión de momentos y encuentros emotivos dentro de la celda de prisión que parece un aula de clase. Sí exacto. Exacto, en la celda de prisión. La celda de prisión es un sitio que en Atlantis Rim vamos a ver mucho, porque el protagonista se pasa ahí media película. En la celda de prisión es un, una habitación, como dice Cristian, que parece un aula, que, que está cerrado con una puerta, de contrachapado, ¿eh? de las que teníais en el colegio todos, ¿eh? con un pomo de aluminio de estos, eh, de estos que son redondos, que podías meter un alfiler y abrirlo. ¿Eh? pero no puede salir. ¡Ah, no puedo salir! ¡Dejarme salir! No sé qué. El tío es un nervioso. El tío es un nervioso. ¡Dejarme salir, por Dios! Soy un héroe, tal y cual. Pero no le dejan salir. ¿Qué pasa? Que como siempre tenía razón... Ah, no. Antes <risa> llega el mariscal y le dice al tío... Bueno, te vamos a dejar salir para ir a una fiesta. Y el otro... Bueno, muy bien. Y esto es una, una especie de esquema que se repite durante toda la película. Amigos, siempre hay pelea. Y luego fiesta. Pelea y luego fiesta. Siempre. Bueno, pues se van a la fiesta eh, y se lo pasan genial y luego le vuelven a meter el eh, preso. Se, se lo pasan genial en la fiesta que es la peor fiesta del universo. Sí. Es decir, es la fiesta en la que la gente es más infeliz. Es una especie de imitación barata al baile del encantamiento bajo el mar. Para que no sepa a qué me refiero con el baile del encantamiento bajo el mar, que estudie, maldita sea. Y, pero la gente está como no queriendo estar ahí claro como extras no pagados o no no termino de comprender qué sucedió ahí entre ellos la novia del tipo que está con él y le dice pero vámonos a ver a nuestro amigo que el amigo a ver, os explico el amigo lo que le pasa es que es muy sensible es, es, es, es el único más normal porque el otro es un descerebrado y, y la chica hace lo que dice el otro el otro es piensa más las cosas pero Pero siempre un poco al exceso, ¿no? Como han matado tanta gente, pues se ha quedado taciturno. Y está ayudando ahí en las labores de rescate, mientras los otros están de fiesta. Y la otra, la amiga, ¡vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, total, que vuelven, le vuelven a encerrar. Y vuelven a atacar otra vez los bichos, esta vez mucho más grandes. Han salido más huevos de ese petróleo. Y tampoco no hay ninguna explicación narrativa de eso. Simplemente era necesario, porque si la película no está pasando nada. Estaba el tío en un aula y... Y salen unos bichos enormes, empieza a haber un montón de escenas en las que ya me he perdido, que salen cazas, tal, un trocito del monstruo, nunca sale el, el monstruo entero, siempre salen como trocitos del monstruo matando gente hasta que espachurra uno, que eso sí que se ve ¿eh? muy bien espachurrado, que es, en un momento está el y en otro momento es una mancha roja. Y tienen que salvar, por supuesto, al héroe que está encerrado. No, Dios mío, está ahí encerrado y le van a matar. Hay entonces, una puerta de contrachapado entre él y la salvación de la humanidad. Claro, pues entonces van su amigo y la novia a salvarle, pero golpea la puerta de contrachapado con tan poca fuerza que no consiguen abrirla. ¿eh? Y están ya desesperados, se van fuera. Tenéis que ver, el momento en que buscan algo para abrir es buenísimo. Lo están mojando, saben los dos dónde están, y están buscando cerca. ¿no? Para, para, para hacer que, que no lo encuentran y el tío dando saltitos así como encuentra un martillo rompe el pomo de aluminio que te digo que lo rompes tú con la mano <risa> le salva y se lo llevan aparece la doctora y les dice hemos creado <risa> un nuevo eh, dispositivo que os va a conectar neurológicamente con los robots o sea lo que en Pacific Rim venía desde el principio lo crean en ese momento el dispositivo es una diadema y ya está ¿En la misma habitación cutre en la que antes sí. estaban haciendo con que pilotaban el, el bicho? Sí, se ponen a mover así y, claro, eh, todos los movimientos que hacen, puñetazos y tal y cual, parece ser que el robot los hace igual. Pero no, porque salen ellos dando puñetazos y luego sale el robot y hace otras cosas diferentes. No, y lo, lo, más, chungo, lo más chungo que es, es la peor tecnología desarrollada en la historia del ejército norteamericano porque eh, cuando reciben los golpes los robots ellos sienten dolor. Claro, pero muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Y bueno, eso que solo llevan una diadema. ¿Cómo sienten ese dolor? Así que vemos una batalla final increíblemente larga. Mientras está la batalla final, aparece... Bueno, sigue apareciendo un tío que ha desde el principio y que tú ya sabías que era el malo, que es el tío del parche. El tío del parche está todo el día con el mariscal y es evidente que es malo. ¿Por qué? Porque lleva un parche. Lleva un parche. Y en estas películas, si lleva su parche, eres malo. Eres malo. Y además, tampoco es muy listo porque el tío hace llamadas a su supuesto empleador secreto desde la misma sala de guerra donde está el mariscal. Desde el mismo teléfono. eh Hasta que el mariscal le dice, ¿a quién estás llamando? Eh, a la tercera cuarta llamada el mariscal se da la vuelta y dice, oye, por favor, ¿me puede decir a quién está llamando desde aquí? Te, te, te, estoy escuchando, eh, te estoy escuchando decir destruir la Tierra y toda esa pesca y claro. te lo estoy tolerando porque llevas un parche. Claro, porque el tío del parche lo que quería era que lanzara una bomba nuclear sobre Manhattan, donde estaban los monstruos, cuando pudieran. Porque decía que eso era no se podía manejar por unos robot de mierda, así que había que lanzar una bomba nuclear. podíamos estar un poco de acuerdo contigo, amigo, pero es que la forma de explicarlo, pues no. ¿Eh? venga, lanza la bomba, lanza la bomba y cuando la van a lanzar, el tío, venga, venga, venga se pone así, de hecho, hay un momento que está venga, bomba, venga, bomba que le dice la tía, de la, oye tío, das asco ¿Eh? Ese es, es, es el guión. Le dice, oye, tío, das asco. Das asco. Bueno, quítate, la, quítate el dedo de espuma de gigante de la mano. <risa> pues o sea, mientras los robots están con hachas y espadas que no sabemos de dónde han sacado y por qué utilizan hachas y espadas si pueden utilizar metralletas gigantes. O cohetes. O cohetes. O, o su propio puño, que seguro que es mejor que un hacha <risa> falsa. Pero bueno, eh, mientras está pasando eso, el tío se revela el tío del parche y decide ir a la sala donde puede parar a todos los robots. ¿Qué es la sala donde puede parar a todos los robots? El garaje... El garaje donde tienen los coches, hay un ordenador en todo el garaje. O sea, un montón de coches, algún helicóptero y tal y cual. Y hay un ordenador que es el que decide si los robots funcionan o no. Y ya está. ¿Eh? Y llega y le dice la doctora, ¡Ah, apaga los robots. O te va con una pistola y le dice la doctora, pero si es que está fuera de rango. Si es que hemos hecho una mierda de robots y ya no podemos hacer nada, está fuera de rango. Y se me da igual. Total, que en ese momento aparece el mariscal y aparece y le apunta a la cabeza del otro y dice, eh, eres un cobarde, no me pienso mover y le empieza a instar a que le dispare esa táctica tan de película que yo algún día pienso, ojalá algún día le disparen a uno en plan de, sí, venga, dame, no tengo miedo venga, sí, eh, venga pues disparale, tío, porque je, si no tiene miedo al final, bueno, pues el caso es que le consigue quitar el arma salvan el día, destrozan al robot por supuesto, y se van los tres ¿a dónde lo digo? de fiesta De fiesta y el mariscal dice, ¡E invito a la primera ronda dice esto se parece un chupito de tequila. Invito a la primera ronda. Dios mío, ¿qué es esto? Alcohol, robots gigantes y el Atlántico. Atlántico. fiesta de fiesta estamos nosotros este fin de semana. Son la fiesta del barrio Pilar. ¿Ah, Hay sí? caseta de Almenara. Firmamos autógrafos mañana. Hay firma. Que sí. vienen enlazados los temas, ¿eh? Firmamos ceder de, de, de cuentos y ceder del mentidero. Si alguien se traduce de recopilatorio del mentidero, eso Firmamos. En serio Eso mañana Igual hoy nos vamos No, Pero lo, hemos, no lo hemos hablado nos Si pegamos, alguien se verdad. trae Un CD recopilatorio El mentidero Será porque lo ha hecho En su casa Claro Eso sería magnífico, Eso sería, magnífico. sería precioso Yo lloraría me invitamos a un mini Bueno Nos vamos Hasta la semana que viene Solo decirles Queridos oyentes Que ya nos han escuchado horas demasiado tarde Lo sentimos mucho Porque esto es el mentidero El <risa> mentidero buscando carne, carne, carne fresca, todo, todo, todo vale. Todo, todo, todo, todo cuenta. La palma está buscando carne, carne, carne fresca, todo, todo, todo, todo vale. Todo, todo, todo, todo cuenta. Cualquiera que tenga mala pinta, mala jeta. Pues ya sabe lo que hay, pues ya sabe cómo juega. Te dicen solo eres un vulgar, de puta. Pues te pegan con la porra y te abre la cabeza. Porque la policía siempre miente, siempre miente, siempre, siempre estamos metando la pendeja, siempre asesinando, la carne, carne, carne todo todo todo, vale. Todo no cuenta. Carne, carne, carne todo, todo, todo todo, vale. Todo no cuenta. Mejor que te quedes en tu casa. Mejor que te quedes en tu casa. Mejor que te quedes en tu casa. Es que te quedes en tu casa. Pues si ya siempre tiene que lespía, siempre tiene que le chiva. Un fatal de cojones. Porque siempre quiere bajé, porque siempre quiere pague, porque toda puta calle está llenada de mamones, de mamones, de Está llenada de mamones, de mamones, de mamones. de mamones, de mamones, de mamones. Está que te quede en tu casa. Me jodo que te quede en tu casa. Mejor que te quede en tu casa, mejor que te quede en tu casa. Estoy que te en que día mucha y no salga para nada. Quiero ver andando hasta allí, yo que estoy en la calle de Tachubai, mono mono, nanana, que gacha, la gente que te va con la chea que de todo, con esa